Bueno, en principio nos acercamos eh, cuando nos enteramos de la situación, la verdad que fue muy temprano hoy eh, el, cuando nos avisaron y acompañar estas situaciones se hace difícil, no solo por lo que implica los hechos de conflicto que suceden en, la, en el interior de la escuela, que obviamente a nadie le gusta que, que pasen, sino también la situación eh, que en la cual muchas veces las herramientas con las que contamos los docentes eh, tienen que ver con el diálogo y que apostamos a, a que sea una cuestión pedagógica resolver dentro de la institución educativa. Cuando estas situaciones en general irrumpen en el ámbito escolar, eh, nos vemos limitados a nuestro accionar, sobre todo cuando hay adultos que eh, debieran respetar los límites que establece no solo el establecimiento educativo, sino las normas de convivencia eh, que todo ciudadano debe tener. Eh, bueno, frente a esta situación nosotros venimos eh, pidiendo un trabajo y un abordaje integral a las distintas autoridades del Ministerio como parte de la patronal una reunión eh, con los demás organismos que tienen que intervenir, en este caso justicia, seguridad, eh, los organismos de protección eh, hacia los menores, eh, tanto como las fiscalías como eh, la CENAF, eh, Desarrollo Social. Hasta el momento no hemos tenido respuesta a eso. Eh, creo que la premura eh, que implica estas situaciones, que lamentablemente no es la única que pasa en esta escuela, sino que los hechos se van dando... Eh, casi diariamente en distintas escuelas, no solo de nivel secundario, sino de otros niveles también, eh, y que necesitamos un resguardo no solo eh, para los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino también para eh, aquellos estudiantes que, que han pasado estas situaciones. Tenemos estudiantes que no quieren venir a los establecimientos educativos por, eh, eh, por estos hechos. Y también eh, tenemos familias que están preocupadas, eh, que hoy vivimos y acompañamos eh, cuando se dan estos sucesos dentro del interior de la escuela. Nosotros queremos recuperar como sindicato y como docentes eh, que la escuela sea ese lugar seguro donde las familias puedan dejar a sus hijos y a sus hijas tranquilos y tranquilas eh, y que van a estar protegidos y cuidados, eh, que es también un rol de, de lo que tenemos como educadores. no Educar en lo que son los vínculos saludables, educar para eh, estar eh, resolviéndose situaciones conflictivas desde el diálogo, desde la intervención pedagógica eh, y eso es lo que queremos como docentes, como trabajadores y también como parte de esta sociedad eh, y por eso pedimos también que a las familias a que eh, también acompañen este abordaje eh, en sus hogares eh, para que la, la convivencia sea un tema a trabajar colectivamente y que las prácticas que se vienen dando eh, sean hechos aislados, porque decimos que, bueno, es difícil erradicar de una sociedad rápidamente, pero sí, si lo hacemos en conjunto, podemos disminuir estas situaciones. Así que, bueno, el pedido es a las autoridades del Ministerio de Educación para tener una guía, un, una hoja de ruta para intervenir en estas situaciones o, o para, por lo menos, sentirnos resguardados como trabajadores Y trabajadoras y también eh, a los organismos de protección hacia las infancias y hacia las adolescencias y también a la familia para tener este abordaje en conjunto y obviamente que la escuela, desde las escuelas, hacemos lo posible para que eh, se recupere la centralidad pedagógica y el lugar de cuidado que tiene que tener la escuela. Bien, Eli, eh, te quiero preguntar porque me comentabas que estuvieron reunidos justamente también con los estudiantes aquí del Centro de Estudiantes, ¿cuál es un poco eh, su visión del suceso y bueno cómo creen que, que se debe continuar? Bueno, justamente eh, los, el, los, los estudiantes de, que están a cargo del centro de estudiantes, eh, bueno, nos hacían en relación a cómo se llevaba la jornada del día de hoy, cuál es la propuesta que tienen eh, para las semanas eh, siguientes, que tiene que ver con un abordaje en relación a los vínculos, eh, que seguramente hay también, también se ha acercado el supervisor como para poder abordar esta situación. Eh, de, de cómo llevar a la práctica esta idea que tienen ellos y ellas. Eh, y también, bueno, están proponiendo para el día de mañana una marcha. Eh, hasta el momento, por los que nos comentaron, es a las 9 de la mañana en Plaza San Martín, donde después se van a trasladar hacia el Ministerio de Educación a llevar un petitorio en relación a eh, cuestiones que ya vienen haciendo reclamos puntuales, que no solo tiene que ver con el edilicio, sino también eh, con la falta de otro tipo de personal que ellos están solicitando, que tienen que estar en las escuelas, que tiene que ver con eh, la escucha, eh, con la posibilidad de tener a alguien que intervenga directamente frente a determinadas situaciones que exceden muchas veces la cuestión pedagógica y que tienen la necesidad de contarlos o de tener algún tipo de acompañamiento específico.